Cursos Humanos, eh, nos gusta pues, informar a todos los eh, oyentes que también eh, de forma tranquila, reflexionada y sobre todo pensando en qué pueden utilizar para... Eh, su organización, en reuniones, en, eh, con sus equipos de trabajo, pues visionan el canal especializado recursos flororecursohumanos.com y ven algunas de las cosas que hablamos aquí en, eh, en la radio. Hicimos, eh, bueno, es un resumen de cómo se dio ese congreso de directivos cde hace unas semanas, con gran éxito, más de 1.500 directivos y le hemos pedido a su vicepresidente, don Ramón Adel, que esté con nosotros hoy, eh, al cual saludamos, don eh, Ramón Adel, muy buenas tardes, bienvenido, gracias. Muy buenas tardes, encantado todos estos meses. Muchísimas gracias, bueno de forma eh, y con una visión ya de pasado unos uh, unos días, ¿cómo han visto este congreso, don eh, don Ramón? Sobre todo en, en, en un entorno de dificultades eh, en empresas, en crisis, en personas ¿qué se ha dicho en este congreso de valor don don Ramón? Pues estamos tremendamente satisfechos de cómo Zaragoza nos acogió y de, y de cómo se desarrolló la cita, ¿no? Efectivamente, se lo decía bien eh, vivimos tiempos difíciles ...y son tiempos en los que a veces existe una cierta tendencia... ...por parte de los directivos a quedarse en casa... ...a dedicarnos a negociar las urgencias de cada día, ¿no?... ...y es precisamente en esos momentos cuando más es importante... ...es salir al exterior, ver lo que está pasando... ...y sobre todo ver lo que puede pasar... ...y en ese sentido pues la cita de Zaragoza pues permitió... ...pues escuchar la opinión de los mejores... Eh, ...ver distintas perspectivas... Ver que, que en definitiva estamos en una carrera en la que ninguno de nosotros haga récord, pero que lo importante es sobrevivir y llegar antes que el vecino, ¿no? Uh -huh. Y en esa tarea los directivos españoles estamos en buena posición. Uh -huh. eh, brevemente, le van a hacer una pregunta a alguno de estos contertulios. Eh, en la situación del el contexto de este encuentro de cde en Zaragoza, ¿cuáles son las claves? Eh, ¿Dónde...? ...tendría que potenciar sus habilidades, sus actitudes con C y sus aptitudes con P... ...el directivo español en estos tiempos que corren, ¿no, Ramón? Pues mire, a mí me parece que estos tiempos vienen marcados por una característica básica... ...estamos gestionando crisis y no estamos gestionando crecimiento... ...y eso es muy importante, porque no teníamos la costumbre... ...de gestionar nuestras compañías en entornos de crisis... ...estábamos acostumbrados a gestionar en entornos de crecimiento... Y, y lo que hay que hacer es distinto y las prioridades son distintas. Y le pondré algunos ejemplos. Eh, en, en la situación actual es yo creo que es fundamental decidir con rapidez. No dejar que decisiones que en ocasiones son dolorosas se dilaten en el tiempo. Porque cuando las tomemos puede ser tarde. En situaciones como la actual es tremendamente importante estar cerca de nuestra gente. Cuando verdaderamente se demuestra el liderazgo es cuando las cosas van mal, no cuando el viento sopla a favor. Y esto precisamente cuando las cosas van mal, cuando la gente más agradece que el líder, que el directivo, se ponga delante de su equipo, marque las prioridades y encienda esa luz que nos permite a todos caminar en la misma dirección y ver la posibilidad de salir adelante ¿no? uh -huh. eh, Brevemente, una pregunta muy rápida por parte de don Jesús Correa socio director de dos consultores en Madrid y de doña Carmen sal presidenta de FEDEP que nos acompaña también con nosotros la, la hace juntos y, y contesta rápido don don Ramón Carmen Hola Ramón, buenas tardes Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, yo recuerdo mmm, en línea con lo que estábamos comentando, pues en el discurso de isida Fainé, el presidente del, del Congreso, comentaba de que teníamos que gestionar con inteligencia uno de nuestros bienes más escasos, que en este momento es el tiempo, ¿no? Y que efectivamente también teníamos que salir de la crisis eh, cambiando, cambiando las empresas hacia las personas. En esa línea yo creo que es fundamental, y creo que también se dijo en el Congreso, por lo menos en las ponencias en las que yo estuve, con Belén Amaitre Aín y con tres o cuatro mujeres Es más de, de un nivel muy relevante Que es fundamental que aprovechemos También la inteligencia de las mujeres La inteligencia de las mujeres para salir De la crisis, dado que está comprobado Como decía también Alfonso corrella Que las empresas en las cuales hay mujeres en los equipos De dirección, tienen mejores resultados financieros Yo quiero preguntarte Ramón ¿Qué opinas tú del, del papel de la mujer De las mujeres directivas en el Congreso De CEDE, del número de directivas Que había en el Congreso, y también en cuanto A la presencia de las mujeres como ponentes En el Congreso, es una pregunta así ya sabes, un poquito para ver <risa> bueno, Doña Carmen aprovecha todo <risa> no, Carmen, Carmen lo sabe bien lo que habla porque ella está en la Junta Directiva de Sede ¿no? sí, sí. Y, y por lo tanto sabe que en la gestación del, del Congreso pues nosotros tratamos de buscar las mejores voces en cada caso con independencia de que sean directivos o directivas por supuesto no eh, quizá siempre nos gustaría tener más directivas de las que tenemos pero, bueno, pero, pero no ponemos ninguna limitación a ello, ¿no? Yo pienso que, que las que estuvieron uh, tuvieron intervenciones tremendamente brillantes y pienso también que desde Cede pues uh, está asumido uh, que, que no existe ningún tipo de diferencia, Cede no, no no ha discriminado nunca en ningún momento al contrario, ¿no? Siempre ha tratado de, de, de, de potenciar esto y cuando yo os escuchaba antes de que de que en Antena, pues no podía más estar más de acuerdo con lo que con lo que comentabais, ¿no? Con esa con esa necesidad de que el sacrificio siempre sea una opción personal, pero nunca una imposición por las circunstancias, ¿no? Y desgraciadamente esa es una batalla por la que todos, como bien decíais todos, todavía tenemos mucho por qué luchar. Uh -huh. Don Jesús Correas, Blamón, buenas tardes. Hola Jesús, ¿qué eh, tal? Pienso que en épocas de crisis y de crecimiento hay un papel fundamental que tenemos que desarrollar los directivos, que es el de consolidar. ¿Por qué...? cuando crecemos consolidamos poco y cuando estamos en crisis tampoco consideramos demasiado, ¿qué nos pasa a los directivos que tenemos que hacer para dar ese salto? Pues mira, yo creo que nos pasa que somos humanos y que cuando las cosas van bien nadie piensa que pueden ir a mal y a veces nos olvidamos de esto con demasiada frecuencia cuando, cuando la cuenta de resultados pues se viste de verde y parece que las cosas han cambiado y que eso forma parte de una, de una carrera que no va a cesar a veces cuesta preparar el futuro. Y esta es una lección que hemos de tratar de aprender de esta crisis y que posiblemente no aprenderemos, porque la historia económica nos demuestra que pasarán 15, 20, 25 años y esa codicia humana que a veces tanto nos ata, pues nos volverá a hacer caer en los mismos errores. Mm -hmm. Don Romola, del vicepresidente de cde de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. Gracias pues eh, después de este congreso reflexionar los aspectos que han dejado pozo eh, y de hacerlo con directivos y con hombres y mujeres eh, del mundo de los recursos humanos y la empresa. Gracias. Saludos, buenas tardes. Gracias a vosotros. Un saludo cordial.